Esto es, esto es. The Culto Radio Show. Con lo mejor del rock chileno independiente. Una completa y rotunda avanzada de riffs. Directo a la vena. Sonidos que hacen historia. Y que generan el catálogo definitivo del rock chileno. Esta es la música que nos mueve. Bienvenidos a The Culto Radio Show. La locomotora del rock. Conduce Marco Canto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de De Culto Radio Show. La locomotora del rock chileno independiente de exportación ya comienza a acelerar una nueva semana con contenidos sencillamente fundamentales y que ponen en tus oídos lo más destacado y reciente del rock chileno emergente, honesto, que se produce en esta tierra. Que no solamente produce vino, sino que también buena cepa de rock y de ese que más nos gusta, el visceral. Señoras y señores, Esta es una semana especial, damos la bienvenida a DarkSound.cl, que es un nuevo medio que nos comienza a transmitir semanalmente. El tema es que DarkSound.cl no tiene un horario definido de puesta al aire de culto, porque es una nueva página de podcast donde pueden descargar también nuestros episodios, obviamente de manera gratuita, las veces que quieran y cuando quieran, para escucharnos cuando ustedes simplemente se les plazca. DarkSound.cl, contenidos libres. En una internet democrática y digital. Visítalo, es el nuevo sitio que se ha unido también a nuestra red de culto. Esto es lo que sonará hoy en La Locomotora del Rock. Esto es lo que sonará hoy en d e Culto, r a d i o s o La Locomotora del Rock. Una semana repleta de novedades, iniciando con lo nuevo de Demonauta. Además, desde Francia, el proyecto liderado por un chileno, c a p i t a n Americano, s a b a n a pasan dos por uno, Chernobyl, Perdición, Larry Trask, Priapo, Barbeta y los otros. ¿Qué te parece? Esto es The Culto Radio Show. The Culto Radio Show. Una dosis directa con el mejor rock chileno independiente. Si quieres que tu banda suene en de culto, no pierdas más tiempo. Toma tu teclado, tu computadora y digita contactodeculto.com. Comunícate con nosotros y de ese modo ya estás formando parte de la locomotora del rock. Hay cierto tiempo entre que envías el material y estás saliendo al aire, pero definitivamente sale. Lógicamente, envíanos tu MP3 single más tu reseña y nosotros nos encargamos de difundir tu música. Hace varios años. Aquí estamos rotando a una banda que se llama Demonauta. Es un proyecto definitivamente Stoner que nos llamó poderosamente la atención hace ya varios años. Y es que David Vélez ha llevado adelante este proyecto desde hace algún tiempo y el tipo ha sabido trabajar muy bien y muy pausadamente en uno de los proyectos sonoros más interesantes de la etiqueta Stoner en Chile. Y aquí, Stoner a secas, definitivamente con influencias súper claras. Que lógicamente resumen a Chaos, por ejemplo. Pero Demonauta, en ese sonido bastante ácido y bien f u z z ha logrado con el paso de los años generar trabajos bien interesantes. Es una banda que ha trabajado bastante silenciosamente. Hoy están promocionando su nuevo single y han querido gentilmente utilizar la vitrina de De Culto como estreno absoluto de lo más reciente de Demonauta. Una buena dosis de guitarras. Fus bien ácido, esto es Demonauta con frente al volcán. イノセステ Solo Rock Independiente Nacional en Te Culto con Marco Canto. ¿Escuchabas lo más reciente de Demonauta llamado Frente al Volcán? La banda de David Vélez que continúa dando que hablar y que lógicamente ha trabajado bastante duro para entregarles a ustedes hoy parte de su más reciente material. Ya estarán tocando en algunas fechas en Santiago, en la región metropolitana de Chile. Y podrán verlos. Lógicamente, tienen Space, tienen Facebook, los encuentran como Demonauta, muy sencillo, Fuzz Rock, y lógicamente pueden conocer más contenidos con esta interesante banda chilena. Lo que nos ha parecido también altamente gratificante es escuchar el trabajo que está realizando Luis Felipe c h o j e desde Francia. El ex líder de tracto armó maletas hace algún tiempo y se afincó en París hace ya un par de años. Y ese espíritu inquieto de Choge lo ha llevado a generar un proyecto muy interesante llamado Captain Americano. Y que obviamente es una banda, es un cuarteto de rock que tiene cierta ascendencia con el punk. Obviamente toman aquella influencia Stoner que ya tenía tracto y que l l e v a b a Luis Felipe desde Chile. Cierto grado de psicodelia, todo mezclado en un muy buen formato que ellos han llamado Captain Americano. Han tenido ya un par de directos y han tenido muy buena recepción de la gente. Hay un video que ya está dando vuelta en las redes sociales con la más reciente participación de Captain Americano en París. Así que vayan viéndolos y escuchándolos porque es el proyecto de un chileno que está fincado en Europa. Esto es Captain Americano a través de la locomotora del rock con Random Times. These are the times with g i r l on h i s k n e e There's one of the pounce around in bowling points. Fashion g r a t e s are always romping. Glitter and sparks, they just don't w e a r a n gold. All the mess around sustained whispers. Tender is the night, I'm melting out of stones It's about time to start r a g i n g Slowing on the pace, fast as the m o u n t a i n grows Uno. Porque siempre hay tiempo para un par de buenas canciones. Dos historias sonoras para una banda. Dos por uno en The Culto Belloso. Como decimos, cada semana siempre habrá un buen momento para disfrutar de un par de buenas rolas. Y es el caso de Sabana, que hoy día se toman el dos por uno. El disco de s a b a n a el debut de s a b a n a estaba para poder comprarlo a través de Feria, Feria Mix. No sé si todavía estará disponible, pero sí estaba y a un valor muy accesible, inclusive llevan el compacto a la puerta de la casa. Es una muy buena forma de comprar discos. Aparte, que obviamente puede ser descargable de manera gratuita. La banda que sacó ese disco absolutamente de culto hace ya varios años, lanzaron el año recién pasado Bicentenario, que es el más reciente trabajo de s a b a n a Una banda que encarna. En forma bastante furiosa, una buena dosis de rock and roll, porno y letras bien directas. La banda hoy en día está promocionando este trabajo. Creo que le falta tocar mucho más en vivo, pero la verdad es que el disco lo he escuchado muchísimo durante estos últimos días, ya que me llegó completo hace algunos días atrás. Y es un disco realmente de carretera. Es un disco que suena muy bien, está muy bien grabado, muy bien producido y las canciones, uff, están de nivel. Sabana, pasa en un 2x1 para escucharlo a máximo volumen a través de la locomotora del rock chileno independiente de culto. Esto es Blood Drinker y después Diablo adentro. Sabana por 2 aquí en De Culto Radio Show. Uno, siempre hay tiempo para un par de buenas canciones en The Culto. Website. Es el portal del rock chileno independiente www.teculto.cl En nuestro país, los aires que generan las entradas del nuevo rock and roll han tenido ciertas variaciones. Las bandas más insignes del movimiento siguen tocando y son gran parte de la influencia. Y también, lógicamente, han dado paso a nuevas generaciones de bandas. Que vienen a generar cierto movimiento. Una de ellas es Chernobyl, una banda que pretende generar una explosión nuclear, prácticamente como Chernobyl, aquella explosión de hace tantos años atrás. Y que cobró la vida de tantos y miles hasta el día de hoy se siente, me imagino que es lo que quiere lograr la banda, es decir, generar tal suceso de que se hable de ellos durante muchos, muchos años. Y la banda que forma con Carlos en guitarras y voces, con f r o m e r en batería, con Mark en guitarras y voces, con Pablo en el bajo, definitivamente es una de las bandas que está haciendo rock duro, hard rock en español, con influencias bien variadas. De Pronto tienen cierta reminiscencia del metal, pero también nos gusta que tengan cierta vocación radial con、eh, líneas melódicas bien interesantes y que se van quedando dentro del、eh, subconsciente. Y eso es muy bueno porque uno, como que finalmente termina a, es, haciéndose más amigo de las canciones de forma más rápida. Por lo mismo, la banda pienso que la tiene bastante clara en cómo generar sus puentes de conexión con la gente en torno de las redes sociales. También pensando en hacer canciones que sean más amigables y más digeribles rápidamente. Y creo que por ahí va el camino de Chernobyl, una banda que durante este año 2012 dará bastante, bastante que hablar. Si no los conoces, puedes darles un vistazo en su facebook.com/slash Chernobyl.rock. Así de fácil, interesante de propuesta que renueva los aires del rock en el circuito chileno. Escuchamos a Chernobyl en la locomotora del rock. Esto es Dosis Chernobyl Suena en The Culto Radio Show. Si más bebidas le doy más me pide. どうぞ。 La locomotora de l rock está en todas partes.、Reculto. Esta es nuestra red de culto. Iquique, Radio Gente, 105.7 FM. Antofagasta y Tal Tal, en Radio Definición, 98.3 FM. Ovalle, Radio Comunicativa, 93.7 FM. Melipilla, Radio Alterna, 98.1. San Felipe y Los Andes, Radio Impacto, 100.9 FM. En Santiago, Escúchanos, en Radio Sin Tierra, 104.5 FM. En Viña del Mar y Valparaíso, en Radio VN, 96.3 FM. Estamos en Santa Cruz, Radio Alfa Omega, 8 8 FM. 1, .1 FM En Valdivia, síguenos a través de Radio Siempre, 94.3 FM. c o l h a i q u e Radio Arcoiris, 99.3 FM. En Punta Arenas, estamos en Radio Patagonia Austral Plus, 100.9 FM. d En Culto Red i t e En r n n a a c i o l México, Radio Estación 71 y también en v o x o n c o m En Colombia, escúchanos en ICC Rock de ICC Cali.com. En España, Radio Marea Rock. Y en los Estados Unidos, Miami, en Radio Multipolar FM. La locomotora del rock. Suena en todos lados. El rock chileno se amplifica a otras fronteras. Esto es esto nuestra es, esto, red de culto. De culto, Radio Show. Esta es la música que nos mueve. Desde Regiones siempre nos sorprendemos. La semana pasada estuvimos revisando una banda de La Serena. Y hoy vamos a revisar una banda de Coquimbo. Y Coquimbo nos ha deparado muy buenas bandas. Últimamente estuvimos chequeando los Children's. Que vaya, están muy bien a través de h e r m a t o s t e y que lógicamente están haciendo un trabajo、eh, sencillamente espectacular. Desde la serena estuvimos revisando a Maleza y hoy es el turno de revisar una banda que viene desde Coquimbo. donde Hay harto rock y buenos mariscos también, buenos pescados. Interesante lo que pasa ahí en Coquimbo en la caleta. Buenísimo. Pero sin duda que dentro de las calles de Coquimbo se respira muchísimo rock. Y Perdición es una banda que viene precisamente desde allá, desde Coquimbo. Se formaron en el año 2007 reuniendo dos proyectos antiguos: Perdición de Serena y Oveja Negra de Coquimbo. Se reunieron y simplemente quedó el nombre como Perdición. Empezaron a trabajar en el año 2007 y lograron hacer 15 temas, digamos, hasta la fecha. En el año 2010 grabaron su primer LP en Cubo Records, que se llama Perdición, el LP. Este Cubo Records es un estudio de grabación independiente que está en Serena y que dicen ha apoyado bastante a una gran cantidad de bandas para poder surgir desde Lander en la cuarta región. Por lo tanto, vaya todo nuestro respeto y absoluto beneplácito a la gente de Cubo Records, toda la gente que ayude y que aporte a que el movimiento surja. Es sin duda un eslabón importante en esta gran cadena. Están trabajando en un LP en su segundo disco que van a lanzar a fines de este año 2012. Por lo tanto, se toman las cosas con calma. Eso igual nos,、eh, nos gusta bastante, no hay que apurarse. Conocelo、eh. con calma, que las cosas queden bien.、Eh, por lo tanto, ya hay ciertos advance de lo que va a ser este trabajo que aparecerá a fin de año, influenciado por el hardcore, por el punk, por el hard rock, con una formación única. Con Lucho Santos en batería, Germán Díaz en el bajo, guitarra y voz, con Diego Villanueva. Y guitarre a d v o z con Gaspar Sangüesa, que es la formación única desde sus inicios con perdición. Lo que vamos a hacer nosotros es mostrarles a ustedes parte del material que podrán disfrutar a fin de año con perdición. Esto es, si tú quieres más, perdición desde Coquimbo para todo el mundo e la locomotora del rock. Marco Canto pone en tus oídos lo más destacado del rock chileno independiente. El. El. De Culto. La locomotora del rock. Si quieres que tu banda esté presente en The Culto Radio Show, debes escribirnos contactodeculto.com. Ya estás dentro de la locomotora del rock. Que semanalmente suena en todo Chile, en más de catorce radios FM a lo largo de todo lo largo y flaco de este país. Y además estamos en México, en Colombia, España y también en los Estados Unidos. Radios interesadas en transmitir nuestro show, contáctese también al mismo correo contactodeculto.com. Esta semana, dándole la bienvenida a darkzone.cl, un nuevo website de contenidos, podcast, donde estamos también incluidos y donde nos puedes descargar, bueno, las veces que quieras. DarkZone.cl Interesante lo que nos presenta Larry Trask, esta banda que nació en el año 2011 por la absoluta iniciativa de Pelado Branda y k e i t h Casper. Pelado Branda es un viejo conocido, lógicamente, como batero de Voodoo Zombie, quien decidió sorprendentemente, en un momento bastante alto de Voodoo Zombies, dejar las baquetas en la banda y dejar el espacio libre para que alguien ocupe la banqueta de batera o de batero en Voodoo Zombies. Y. Digamos que nos preguntábamos todos qué va a ser pelado grande, y finalmente salió con este proyecto junto a Kick a s p e r llamado Larry Trask, una banda que se reúne principalmente para hacer música bajo las influencias del punk, del stoner, dándole un enfoque distinto y, por qué no decirlo, bastante innovador. Un proceso de composición que, según los miembros de la banda han comentado, ha sido bastante expedito y fluido. Han logrado generar un repertorio de 13 canciones hasta el día de hoy y pensando en lo que va a ser su disco debut para este año 2012. Se han presentado en distintos escenarios y han tenido una muy buena recepción. k e i t h Casper en guitarra y voz, El Pelado Brando en batería, Nacho Facker en el bajo y guitarra con Rolando Mota. Suena interesante, la banda aún no tiene un registro oficial. Lo que sí han hecho es registrar su material en vivo, es decir, Tocar juntos y registrar. Apretar rec como、eh, old school, definitivamente old school. Grabar lo que está sonando y eso es. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es presentarles a Larry Trask con este material que es un video que está dando vuelta en YouTube. Hay tres videos de Larry Trask. Con muy buen sonido, dando vueltas en YouTube, colgados ahí en la red, así que revísenlo. Nosotros les vamos a presentar a Larry Trask con esta toma absolutamente en vivo de El último de los sinrumbos. Es Larry Trask debutando aquí en The Culto, La Locomotora del Rock. ノッチェのゲロパラ Más reciente, nuevo, nuevo. Este es el estreno de la semana en The Culto Radio Show. Nuevo, absolutamente nuevo, tan nuevo que llega a relucir. Es lo más reciente de Priapo. Una banda que hace rato viene dando que hablar y que también sufrió una baja importante. Hace algún tiempo, su bajista Wolf dejó. La banda hace algún tiempo, digamos por un tema de distancia y por cosas también personales dentro、eh, de la banda. Por lo mismo, hay nuevo bajista en Priapo, es Álvaro Romero, ex b o r botones blues band, quien tomó el bajo en Priapo y sin duda que la entrada de un nuevo miembro da un nuevo aire a la banda. El nuevo material de Priapo, según nos cuenta Igo, que es el líder de la banda,、eh, nace de las ganas de hacer más música, más rock. l a ideas es e que. Estaban dando vuelta en la cabeza de los músicos, p l a s m a d a s desde Mujer de Fuego en el año 2009 y ya en el año 2012, precisamente pretenden entregar un nuevo material. Hablábamos precisamente de David Vélez hace algún tiempo atrás, es q u e también está trabajando con ellos en imagen sonora.、Eh, están en el proceso de grabación de este nuevo material, pero ya han liberado el nuevo trabajo que se llama La Ley del Diablo, que es un single que funciona en modo de advance y que hace. Imaginarse más o menos cómo viene el terreno con Priapo, que, como los músicos ya me han comentado, va a conservar la misma línea: de guitarras crudas, sin multiefectos ni nada de eso. Un sonido bien fuerte, bien rudo en algunos casos, algunas armónicas incluidas también dentro del nuevo disco y una, estas famosas power ballads, como las que s h i c i e o n en los 90, más o menos en esa línea. Por lo tanto, el 2012, Igo dice que lo ve con muy buenos aires para Priapo, con muchas ganas. Sin duda más poderosos, pero sin perder las sutilezas de una buena canción. Así que viene bien. Hoy Priapo es h Igo en voz y guitarra, Chelo en batería, Catoni en guitarras y coros, que también es una、eh, muy buena, digamos,、eh, incorporación para la banda. Y además Álvaro en bajo y coros. Así que las ideas y los nuevos sonidos con Priapo, mejor que nunca. Señores, lo nuevo de Priapo, absolutamente nuevo y estrenado en De Culto, es La Ley del Diablo. Lo escuchas. Aquí, en la Locomotora del Rock Chileno Independiente. Sábado. Queridísimos auditores, estamos en i q i q e todas las semanas en Radio Gente, en el 105-7FM, en la nueva música Confiamos. Radio Gente, domingo 21 horas, escúchanos en Radio Gente, en i q i q e En Antofagasta y en Tal Tal estamos en Radio Definición 98.3, todos los sábados a las 6 de la tarde. Copia Po, un abrazo grande a toda la gente de Copia Po en Radio Star 98.1, viernes y sábado. A las 21 horas en o v a l y estamos en Radio Comunicativa 93.7 FM, sábado a las 7 de la tarde. El sábado a las 15.30 estamos con nuestros grandes aliados hace muchos años. Radio Alterna 98.1, San Felipe y Los Andes en Radio Impacto 100.9, domingo 21 horas. Escúchanos ahí. En Santiago estamos en La Reina, en Radio Sin Tierra en el 104.5, todos los sábados a las 5 de la tarde. Me gusta ese horario, es como matiné. ¿Ah? <ríe> Me llama la atención, como que esa es la hora perfecta. Sábado 5 de la tarde en Radio Sin Tierra, en Viña y Valpo, estamos en Radio VM 96.3 FM. Sábados a las 20 horas y el domingo a las 20 horas con repetición. Entiendo que por Semana Santa solamente nos van a transmitir el domingo, en la repetición del domingo, así que en Santiago, o más bien en Viña y Valpo, 96.3, domingo. Santa Cruz, Radio a l f Omega 88.1. En Valdivia. Radio Siempre 94.3 Viernes y Domingo a las 21 horas. No se dejen de escuchar en Valdivia. Coyaique a través de Radio Arcoiris 99.3 FM y en Punta Arenas. Todos, absolutamente todos los viernes. Aquí. En el 100.9 en Radio Patagonia Austral Plus. México, mis cuates de estación 71 nos pasan todos los sábados a las 10 de la mañana. Órale, mi cuate, saludos a México. También en Radio VoxSon.com. Qué grande es Radio VoxSon. La pueden escuchar en VoxSon.com. Vox-medioson.com. Viernes 20 horas nos transmiten allá también nuestros cuates mexicanotes. Abrazos a todo México. En Colombia, estamos en ICC Rock de ICC Cali.com. Usted me dirá, ¿cómo podemos seguir eso que se escucha en Cali, Colombia? Bueno, icccali.com, jueves 6 de la tarde. Ahí está de culto, con grandes programas. Radio ICC tiene una tremenda cantidad de programas buenísimos. Harto rock colombiano, así que es una buena forma de conectarse también con lo que suena allá en Colombia. Saludos. En España estamos en la gran radio Marea Rock, jueves a las 23 horas. Un saludo a toda la gente en España. Nos han llegado muchas bandas españolas, muchos correos españoles, pero este es un、eh, reducto de sonidos nacionales, por lo tanto, estamos pensando a ver cómo vamos a, hacer, vamos a hacer con las bandas、eh, de otros países que nos llegan. Pero alguna solución le vamos a dar a esto. Saludos a España. Y en Miami estamos compartiendo radio con El Bananero. ¿Cómo son las cosas? z a p e Saludos a Radio Multipolar FM. Si nos quieren escuchar, pueden、eh, hacerlo obviamente a través de l internet. El día t i e n e señales digitales para todo. MultipolarFM.com, viernes 6 de la tarde. ¿Qué les parece? Es la red de culto y darkzone.cl en formato podcast para que nos escuches cuando quieras. ¿Qué te parece? De culto, tremenda red para difundir el rock chileno independiente. De culto. A nosotros nos sobra rock. Seguimos avanzando en esta edición de De Culto, agradeciendo que ya nos escuches o nos hayas descargado. Qué sé yo, lo importante es que estés con nosotros y conozcas más bandas chilenas. Es nuestra misión cada semana. Vaya, interesante. Barbeta es una banda que está promocionando su música en distintas ciudades. En junio, ahora muy prontito, se van a Lima a tocar a Perú. Así que saludos a Barbeta. Que es un power t r i o de rock formado a mediados del año 2010, donde la temática de las composiciones va dirigida precisamente a las vivencias, a las ideas, a las expresiones que entrega el diario vivir. Por lo tanto, la música de Barbeta t se caracteriza por el trabajo y la mezcla de distintos ritmos, algunos silencios, algunas armonías, rompiendo de pronto la estructura del típico rock plano, con esas influencias bien juguetonas entre g r a n Funk, Black Sabbath y Queens of the Stone Age Va bien. Con Barbeta, que es un power t r i o que está compuesto por,、eh, por Ignacio Nachoman en guitarra, este boom en bajo y voz, y además Juan Bueno en batería y voz. Suerte en este periplo por tierras peruanas, específicamente en Lima, que ya comienzan a armar maletas los señores de Barbeta. Esto es Barbeta, que los encuentras en myspace.com/barbeta-rock. bajo ¿Los quieres conocer? Esto es algo bueno. Barbeta suena en la locomotora del rock. Ya estamos llegando al final de esta edición de De Culto. Como siempre, agradeciendo la inmensa sintonía a través de las redes sociales donde nos、eh, escuchan también a través de De Culto.cl, a través de la red de radios en Chile y a través de la red internacional de De Culto. Cada día llegando a más lugares. Realmente nos enorgullece que este programa que partió en el año 2006 sin, ninguna, sin ningún、eh, tipo de, de meta absoluta,、eh. es decir, vamos a lograr esto de aquí a 4 o 5 años más. Sino que partió en un departamento en Santiago de Chile, en una pieza donde instalamos un home studio y empezamos a tocar bandas amigas. Eso comenzó a crecer y hoy en día es lo que estás escuchando de culto, de la locomotora del rock, cada vez llegando a más oídos. Eso normalmente nos enorgullece, pero desde un punto de vista bastante humilde. Saludamos a toda la gente que mensualmente y semanalmente nos ayuda con la difusión, posteando esto en Twitter, posteando esto en Facebook. Es que.、Uh, Es importante que nos ayuden con ese tipo de difusión, t u w e e a n d o facebookeando esto. Nos vamos con nosotros, una banda que ha liberado en un free download a través de Mediafire su más reciente disco. Si querés encontrar el link directo de descarga, lo encuentras en myspace.com/slash la venganza de los otros. Bien interesante. Y esta canción nos llamó poderosamente la atención cuando comenzábamos precisamente esta temporada de culto. Sonidos、eh, rockeros mezclados con、eh, instrumentos mapuches. Es una muy buena forma de rendir tributo a nuestras raíces también. Los otros cierran esta edición de De Culto con grano a gramo. Nos escuchamos la próxima semana y, por supuesto, si quieres sonar en De Culto, envíanos tu material. Ya sabes cómo. e estén muy bien, chao. Locomotora del rock está en todas partes. De culto. Esta culto e es nuestra red de culto. Iquique, Radio Gente, 105.7 FM. Antofagasta y Taltal en Radio Definición, 98.3 FM. Ovalle, Radio Comunicativa, 93.7 FM. Melipilla, Radio Alterna, 98.1. San Felipe y Los Andes, Radio Impacto, 100.9 FM. En Santiago, e s c ú c h e n o s en Radio Sin Tierra, 104.5 FM. En Viña del Mar y Valparaíso, en Radio VN, 96.7 FM. Punto tres FM. Estamos en Santa Cruz, Radio Alfa Omega, ochenta y ocho punto uno FM. En Valdivia, síguenos a través de Radio Siempre, noventa y cuatro punto tres FM. Coyaique, Radio Arco Iris, noventa y nueve punto tres FM. En Punta Arenas, estamos en Radio Patagonia Austral Plus, cien punto nueve FM. De Culto, Red Internacional. En México, Radio Estación Setenta y uno, y también en Voxon com. En Colombia, escúchanos en ICROC k de ICCali punto com. En España, Radio Marea Rock. Y en los Estados Unidos, Miami, en Radio Multipolar FM. La locomotora del rock suena en todos lados. El rock chileno se amplifica a otras fronteras. Esto es nuestra esto red es, de culto. De culto, Radio Show. Esta es la música que nos mueve. Nuestro recorrido por la geografía sonora chilena llega a su fin. Marco c n t u Vuelve t e días para conectarse a esta vital máquina de sonido. Esto fue t e Culto r a i o s o la locomotora del rock chileno independiente. Hasta la próxima.